Por un diciembre sin Navidad. Por un diciembre sin Navidad. Fuera Pan American Silver de Chubut y de toda América Latina. Desde este 25 de diciembre sumate la campaña por la expulsión de Pan American Silver. Fuera Pan American Silver de Chubut y de toda América Latina. Fuera Pan American Silver. Desde este 25 de diciembre sumate a la campaña por la expulsión de Pan American Silver. Exigimos la inmediata expulsión de Pan American Silver del territorio. Denunciamos el incumplimiento sistemático del Estado con respecto a la consulta previa, libre e informada a las comunidades que serán afectadas por la exploración del denominado Proyecto Navidad en la meseta central. La meseta no es un desierto. La meseta es vida. La meseta no es zona de sacrificio El Estado Provincial no cuenta con licencia social Por un diciembre sin Navidad Legisladores, Legisladores no, no desoyan ni intenten que la voluntad del pueblo No habrá paz social con mineras en los territorios El agua vale más que el oro y el uranio